¿Cómo está, Rosa? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, Rosa, eh, vamos a comenzar hablando un poco de cómo arrancan este año 2011, eh, tanto en Talleres Protegidos, también con el Consejo, teniendo en cuenta este receso, ¿no?, de, de este mes. Sí, hemos tenido un descansito de un mes y maneditas. Uh -huh. Un descanso, en realidad, de estar en el lugar de trabajo. Estar en el lugar, sí. ¿Eh? sí, sí Porque sí. me decía el teléfono no para de sonar, sí, sí. Eh, hay muchísimas necesidades, ¿no? Muchas necesidades. Bueno, el Consejo, nosotros, es un servicio que... Lo brindamos, vos sabés que esto es adonoren completamente y está hecho desde el corazón. Gracias a Dios nos hemos conformado un grupo de personas que todos pensamos igual en brindarnos a los demás y bueno, brindarle el apoyo y el asesoramiento a una de las, de las partes de la sociedad que está más este, si no discriminada, más desprotegida, ¿no? A veces por desconocimiento, padres que no se animan, este, gente mayor con discapacidad adquirida. Leyes que no se cumplen. Leyes que no se cumplen, por supuesto, bueno, eso no es raro en este país, vos sabés que hay un montón de cosas de leyes que no se cumplen, ¿no? Cuando hablamos de leyes que no se cumplen, hablamos por ahí del de, eh, el problema que es conseguir, por ejemplo, pasajes. Sí, Sí, sí, acá la gente llama continuamente, si bien hay empresas que están muy dispuestas a vender los pasajes, hay otras que no por ejemplo, cuesta muchísimo con si estás a la costa, ¿no? O si no, ahora han descubierto de hacer por otra empresa de aquí un transbordo en azul que no sería el caso, cuando tenemos una empresa que va directo. Pero bueno, es... Es un poquitito difícil de vencer todo esto, nosotros, este, personas que pertenecen al Consejo han ido a la dirección de transporte, han presentado la queja, y bueno, yo no sé si se dará en todas las comunidades o es simplemente en la barría. Las leyes están y están claras, está la ley nacional, está la provincial, que se hizo en base a la nacional, están claros nosotros a todas las empresas le llevamos copia de la ley y todo, pero bueno, siempre hay problemas, y si bien los pasajes son para pasear, yo estaba cuando el ministro lanzó la ley hace muchos años y dijo que era hora de que el discapacitado pudiera conocer el país a lo largo y a lo ancho y que las empresas devolvieran en algo todos los subsidiado que estaban recibiendo durante años. Bueno, las empresas del colectivo, estos en parte lo niegan, nosotros no sabemos si es cierto o no, pero este, lo más preocupante, si, si bien es buena también, Este, que la gente pasee, me parece bárbaro, te preocupa que hay gente que realmente no tiene otro medio y tiene que viajar por la enfermedad. Y cuesta mucho, un pasaje, yo hace muchísimo que no viajo, pero pasaje a Buenos Aires, la plata debe estar rondando los 100 pesos. ¿sí? Y bueno, imagínate que es ir, venir, si tenés que estar todo el día, otro gasto, y no es tan sencillo. Aparte que normalmente tienen que ir con un acompañante. Exactamente, la mayoría de las personas si tienen la planilla de discapacidad necesitan acompañante. Si es menor o si es mayor con una discapacidad adquirida necesitan un acompañante. Eh, Rosa, la vivienda? Es otro, eh, otra necesidad y otro reclamo permanente también. Sí, eh, y eso es algo bastante terrible. Si bien hay muchísimas falencias en pro, en, de vivienda en todos los ámbitos, El ámbito de discapacidad se nota más, pero bueno, este, tenemos la promesa firme de José Seberri que el próximo barrio que se haga se va a respetar el cupo de discapacidad. José ya lo ha dicho públicamente, a los diarios, a ustedes, a todos, y bueno, eso nos da un poquitito de tranquilidad y pensamos que, que vamos a estar tal vez lejos de cubrir las expectativas de todas las personas que se necesitan, este, viviendas, ¿no? Pero no tengo ninguna duda de que van a ser estudiados cada uno de los casos y que realmente se van a dar las viviendas a los casos más desesperantes, donde hay hijos de por medios, ¿viste? Gente que trabaja, nadie pretende la vivienda gratis, y eso, la verdad que nos hace bien a la gente del consejo, que la gente que se acerca dice, no quiero una vivienda gratis, quiero pagar, por supuesto, una cuota mínima, pero pagar, y eso es importante, no asistencialismo. Rosa, eh... Hay mucha demora en la confección de, de carnet, tanto digo de carnet de discapacitado, ¿no? Tanto a nivel provincial como a nivel nacional. ¿Cómo está eso? Y bueno, estábamos viniendo bastante bien porque tenemos uno de los integrantes del Consejo, que es el señor Maggi, que viaja, que es de la humanidad. Bueno, él este viaja, que también tiene carnet por discapacidad, por ese motivo, ese fue uno de los motivos por los que se arrimó al Consejo y ahora es un colaborador invalorable. Y él viaja a La Plata y a Buenos Aires. Y Íbamos bien, se estaba viajando cada 20 días, se llevaba una tanda de 20, 30 carné, a los 20 días más o menos, llevaba otra tanda y se retiraban esos. Pero ahora casualmente viajó el viernes pasado y no, las cosas han cambiado rotundamente. Dice que hay poco personal, la gente está de vacaciones, así que en provincia los que llegó ahora le dijeron que recién lo van a llamar tal vez a fines de marzo. Imagínate lo que eso significa. Y, <ríe> y en Nación, más o menos a mediados de marzo, tiene que llamar por teléfono. Eso nos preocupa muchísimo. mira antes que vos llegara yo hablaba con él por teléfono y le decía, aparte de toda la gente que está esperando, porque llegó como cuenta carné de cada uno, vos imagínate los carné que se van a acumular de ahora a marzo. Digo, tu próximo viaje va a ser con 200 carné. Y bueno, vos sabés toda la... Eh, inconvenientes que trae sobres acumulados en una dependencia provincial o nacional. Vienen los extravíos de documentos, cambios de fotos, bueno, un montón de cosas que la verdad que nos preocupan. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito ahora de eh, lo que se presentó hoy, este proyecto bueno, que tiene que ver con este, instalar el sistema braille en las calles de Olavarría para que los disminuidos y ciegos Este, no eh, no este, bueno saben sepan manejarse y saber dónde dónde están en ese momento porque van a tener indicadores de las calles qué te parece no me pareció bárbaro yo sé que tanto la inspectora el director creo que estaba Andrés, Andrea Andrea también involucrada en esto venían trabajando en cosas para hacerles un poquito más fáciles eh, la vida a los no videntes que no es nada nada fácil ¿No? Hay que acomodar mucho la calle, sin ninguna duda, para eh, los, eh, personas con capacidad diferente. No tanto en, en lo que son en disminuidos visuales, eh, como también otro tipo de discapacidad. Eh. Faltan muchísimas cosas por hacer, pero bueno, vos viste que yo siempre soy muy optimista en todo y pienso que esto es un gran paso, porque vos pensáis el chiquito que va a la escuela, viste que dijeron que van a poner las señalizaciones a la altura del bracito de un niño. Bueno. Los chiquitos es, es buenísimo porque ya de chiquitos van a ver se ven un poquito más protegidos y si bien ellos ya tienen asumida la discapacidad porque la tienen en su nacimiento, pero como que ya van a ver que se le van allanando los caminos, ¿no? Y me parece también más favorable para la gente adulta que tiene una discapacidad adquirida, que muchas veces tal vez algunos ni se han animado al sistema Braille porque no lo, no lo necesitan para para leer, para distraerse, les cuesta asumirlo, pero si ven que eso les va a solucionar el deambular para la ciudad, también se van a integrar al sistema, les va a interesar aprenderlo y van a ver que es un escollo menos que encuentran, ¿no? No, como vos dijiste, no es lo único que hay que solucionar. Seguimos, por más que se ha hablado mucho, se ha hablado en control urbano y todo, seguimos, los toldos, por ejemplo, son un problema gravísimo, como lo dijo la inspectora de discapacidad, Los toldos es algo gravísimo. En la calle Nicochía, por ejemplo, es terrible la altura de los, de los toldos. Bajos completamente, que una persona no solamente no evidente, una persona muy mayor que tiene un problema motor y que va distraída o concentrada en su bastoncito, tampoco lo ve, también se lo choca. Los cajones que ponen de propagandas, los bazares, los unos, dos y tres que te ponen desde maceteros hasta flores, hasta mesitas, sillas. Y después, bueno, las confiterías que también siguen ocupando vereda, parte de la calle, porque ahora no se conforman solamente con la vereda, sino la calle también. Así que ahora a una persona que no puede subir en una silla, por ejemplo, de rueda, no puede pasar por la vereda, tiene que ir por el medio de la calle y también circulan los autos. Y bueno, son cosas que yo pienso que de a poquito nos vamos a ir solucionando. Todos somos conscientes que este año muchas cosas se hicieron. ¿Viste? En cuanto a vados, rampas, en todo lo que se ha hecho la Casa del Bicentenario, lo que se hizo en el Hogar San José. Edificios con baños. para discapacitados. Claro, se han hecho todas esas cosas. Nos faltaría para estar, este... yo me sentiría realmente realizada cuando logremos hacer el baño para discapacitados, en el Teatro Municipal, por ejemplo, y en la Terminal de Ómnibus, que el año pasado tuve una charla con Margarita y me dijo que está en el proyecto de obras. Yo como no voy mucho a terminar, no sé si habrán empezado o no, ¿no? Bueno, ¿y en talleres protegidos cómo, cómo están para arrancar el año? Y bueno, en talleres protegidos, como siempre, en toda la garra, los chicos van al piletón hasta el 11, por eso arrancamos el 14. No, pero la situación económica, porque no ha habido aumentos en becas y peculios, es mínimo la ayuda que se necesita. Y bueno, viste que estamos abocados al proyecto de... Lo... Este, el señor Abad nos donó todo lo necesario para alambrarlo. Teníamos un señor, un alambrador, que se había ofrecido hacerlo gratuitamente y ahora dice que tiene mucho trabajo y no puede. Así que ya que ustedes son tan gentiles, yo aprovecho por, el, por su mente, que el escuchado con toda la comunidad, que si hay alambradores que estén disponibles a hacerlos en algún ratito de ocio que puedan brindarnos ese servicio estamos a disposición, que se acerquen al taller, que lo llamen a ustedes y ustedes nos avisan. Y bueno, y estamos, este, ya van a dar el proyecto a España. hemos hablado con nuestros hijos, tanto la señora de Freire que lo tiene al hijo allá, como yo con los míos, y bueno, ya van a empezar a trabajar también para el hogar. Y bueno, y están empezando a buscar empresas y todo lo demás para allá, a ver si arrancamos, ¿no? Rosa, muchas gracias. ¿eh? Gracias a ustedes que están siempre a disposición nuestra, del consejo y de todo. Gracias y feliz año para todos.